Cuentos de hadas españoles Las rocas de Pluine Érase una vez En la gran nación de Francia Un pequeño pueblo llamado Pluine A las afueras de Pluine Había dos hileras de enormes rocas Las rocas eran tan altas y pesadas Que se creía que sólo todas las hadas del mundo Podrían haberlas colocado tan erguidas No muy lejos de la avenida de grandes rocas y junto a las orillas del pequeño río Intel vivía un hombre llamado Marcin con su hermana Roseneck. Roseneck era una chica muy hermosa a la que su hermano Marcin trataba como una princesa, ya que era muy protector. Rechazaba todas las proposiciones que le llegaban pidiéndole la mano de su hermana en matrimonio. «No, gracias». Mi bella hermanita algún día se casará con un príncipe No con un tonto mercader de manzanas Pero Marcin no sabía que Rosenek y su amigo de la infancia, Bernés, estaban enamorados ¿Cómo desearía ser un príncipe para poder pedirle tu mano en matrimonio a tu hermano? Pero por desgracia solo soy un pobre leñador Bueno, ¿por qué no le hablas sobre nosotros a mi hermano en el festín de mañana? Pero... Nada de peros O te atreves a decírselo tú O se lo digo yo No me importa la riqueza Me importas tú y nada más eh, Bueno, pero... Nos vemos mañana, adiós Al día siguiente hubo un gran festín en la casa de Marcin y Roseneck Para celebrar el comienzo de la temporada de cosecha Su casa estaba llena de invitados Bernés también estaba allí Roseneck, mientras hablaba con un invitado, le hizo una seña a Bernés para que hablase con su hermano. Eh, pero... Indeciso, se acercó hasta Marsín. Eh, bueno, Marcin, te decía que yo... ¿Qué hace un mendigo en mi casa? Eh, yo no soy un mendigo, soy yo, Bernés. No estoy hablando de ti. Marcin se alejó en dirección a la puerta, en donde se encontraba un hombre con ropas andrajosas. Todo el mundo le observaba. «¿Quién eres tú? Me llamo Dario. Soy un brujo y he viajado por el mundo durante años. Estaba cansado y hambriento cuando he visto su casa». Por favor, deme comida y refugio para esta noche y le estaré agradecido eternamente. Marsín pensó un momento y dijo, «Vale, te daré comida y refugio esta noche, pero a cambio quiero que uses tu magia para encontrar al príncipe ideal que se case con mi hermana. Lo haré lo mejor que pueda». Pronto, la comida llegó a la mesa y todos los invitados comieron hasta saciarse. Bernés no tuvo más oportunidades para hablar con Marcin, lo que dejó a Roseneck muy decepcionada. Aquella noche, cuando todos los invitados se fueron, a Dario le concedieron un establo en el que descansar. En el establo había un burro y una oveja. <tose> bueno, amigos... Buenas noches Dario se tumbó y cerró los ojos Fuera, la luna llena brillaba Y una estrella fugaz recorrió el cielo En aquel momento, el burro movió la cabeza y sonrió con alegría ¡Oh! ¡Por fin es el momento, amiga! Oh, Ahora ya podemos hablar Vamos, vamos, cuéntame qué pasa ¡No quiero hablar en presencia de un brujo! ¿Qué? ¿Él es el brujo? Sí, es un brujo. Lo escuché cuando se presentó ante Marcin. Pero te diré algo. No es un brujo muy bueno. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, los brujos son listos. Este no es lo bastante listo como para haber descubierto la suerte que podría recaer sobre él mañana. ¡Qué suerte! ¿Qué? ¿No lo sabes? Una vez cada cien años, las rocas de Pluinet bajan al río a beber. Y mientras lo hacen, los tesoros escondidos a sus pies quedan descubiertos. ¡Oh, ya me acuerdo! Pero las rocas regresan tan rápido a sus sitios que sin duda cualquiera sería descubierto y castigado por ellas, a no ser que lleve una manzana morada en la mano. Sí, pero no es suficiente Aun suponiendo que consiguiese mantenerse a salvo El tesoro debe ser recogido por alguien que nunca haya pecado Si no, se convertiría en polvo El burro iba a decir algo Cuando repentinamente se vio incapaz de hacerlo El burro se giró hacia la ventana Y vio una estrella fugaz cruzando el cielo en la otra dirección Dando a entender que su tiempo para hablar había finalizado Cerró los ojos y la oveja también Pero el vil Dario lo había escuchado todo mm. <ríe> ¡Tontos! Ahora me convertiré en el hombre más rico de Francia Y me casaré con Rosenek <ríe> A la mañana siguiente, Dario se levantó en busca de una manzana morada Fue al mercado, al bosque y a las praderas Pero en ningún sitio encontró una manzana morada Finalmente, cuando iba a rendirse, se detuvo bajo un árbol De repente, algo le cayó en la cabeza ¡Au! Miró hacia abajo y vio una manzana Y no una cualquiera ¡Una morada! ¡Oh, los ángeles me han bendecido! ¡Ahora me convertiré en el hombre más rico de toda Francia! <risa> con la manzana en la mano, Dario llegó a la Avenida de las Rocas, donde se erguían las grandes rocas. Mientras avanzaba por la larga hilera de rocas, vio a Bernés trabajando con un cincel en la más alta de todas. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, señor Dario, hola. Resulta que hoy no tengo trabajo, así que se me ha ocurrido esculpir un corazón en esta piedra. <ríe> Seguro que crees que te ayudará a ganarte a Roseneck. Bernés dejó su tarea un momento para mirarle. Ah, entonces tú lo sabes. Por desgracia, ocurre que Marcin quiere un cuñado que tenga más dinero del que tengo yo. Imagínate que te doy más dinero del que Marcina ha imaginado nunca ¿Tú? Sí, yo ¿Y qué debo hacer para ganar el dinero? Te diré una cosa Si es una labor inapropiada, no pienso hacerlo Yo soy un hombre honrado Esto le hizo sonreír a Dario Le había escuchado a la gente de Pluine hablar de Bernés De cómo vivía con honradez y virtud Y ahora ya sabía que tenía al hombre adecuado para el trabajo Lo que quiero de ti requiere un poco de coraje Si eso es todo, dime qué debo hacer y yo lo haré Darío se acercó a Bernés y le susurró el plan al oído Aquella noche, cuando el reloj de la gran iglesia de Pluine dio la hora, Bernés se adentró en el bosque. Allí vio a Dario con una bolsa en cada mano y otra en el suelo. Llegas muy puntual, Bernés. Dime, ¿qué harás con todos los tesoros? Primero pediré la mano de Roseneck en matrimonio y lo que me sobre de todo ello se lo pienso dar a los pobres y necesitados de Pluine. Pues pongámonos a trabajar. Con la primera de las doce campanadas un gran sonido se alzó desde el silencioso páramo y la tierra pareció moverse bajo los pies de los dos testigos. Al momento bajo la luz de la luna, observaron cómo las enormes y cercanas rocas se alejaban de sus posiciones y bajaban por la colina que llegaba al río. Aquello parecía la procesión de unos enormes gigantes. Tras esperar al momento oportuno, los dos hombres se apresuraron hacia los hoyos en donde los tesoros brillaban bajo la luz de la luna. Dario se sentó para mantener las bolsas abiertas, mientras Bernés recogía los tesoros y los metía en las bolsas. Ya tenían dos bolsas llenas y solo quedaba la tercera cuando un pequeño murmullo, como una tormenta lejana, tronó en los oídos de Darío. Las rocas habían terminado de beber y se apresuraban hacia sus sitios. ¡Rápido, ya vuelven! ¡Tengo la mano atrapada! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh, diablos! ¡Es demasiado tarde! ¡Cuídate, amigo! ¡Mi vida es demasiado valiosa! ¡Gracias por los tesoros! <risa> ¡Adiós! ¿Qué? ¡No! Darío, con las dos bolsas, empezó a correr cuando repentinamente tropezó y se cayó. Las bolsas salieron volando y cayeron tras un matorral. Justo entonces, la roca más grande pasó junto a Dario. Y se detuvo frente a Bernés. Para que ninguna otra pudiese avanzar. Era la roca en la que Bernés había tallado el corazón. Mientras tanto, las otras rocas rodearon a Dario. Eh, eh, bueno, no podéis hacerme daño. Tengo la manzana morada. No ser manzana, ser membrillo tonto. Y entonces todas las rocas lo rodearon. Y Dario se convirtió en polvo Mientras tanto, la gran roca le habló a Bernés Eres un buen hombre, mereces vivir Corre antes de que vuelvan mis hermanos Pero, pero tengo la mano atrapada Ya no Y entonces la mano de Bernés dejó de estar atrapada Rápidamente se levantó Gracias de corazón. No debes agradecérmelo. Tú me has dado un corazón. Te estoy devolviendo el favor. Ahora corre. Oh, no olvides las bolsas con los tesoros. Pero es que no son míos. Bernés bajó la cabeza. Los cogí de aquí. Eres sincero. Te diré algo, ahora las bolsas son tuyas Vete ya, corre Bernés sonrió y se fue corriendo Cuando todas las rocas regresaron a sus respectivos lugares y se asentaron Bernés recogió las bolsas tras el arbusto y regresó a casa Al día siguiente, Bernés fue a visitar a Marcin Y le habló sobre lo que había ocurrido Rosenec y Marcin se sorprendieron ¿Aquel malvado brujo quería casarse con mi hermana? No debemos anclarnos en el pasado Recibió su merecido Sí Y he aprendido que la riqueza No puede comprar la felicidad de mi hermana Lo siento, mi niña No pasa nada, hermano Has hecho lo que haría cualquier hermano Y en cuanto a ti, Bernés No sabía que mi hermana y tú Estabais enamorados Y siendo sincero me alegro de no haberlo sabido, porque no lo habría permitido. Pero ahora puedo ver más allá de mi cabezonería. Eres un buen hombre, Bernés. Y aún más importante, eres sincero. Y así, Roseneck y Bernés se casaron en una gran ceremonia. Marcin se alegró por haber encontrado a la persona adecuada para su hermana. Pero adivinad quién se alegró más. ¡Oh, fantástico! ¡Hora de hablar a plena luz del día! ¡Que empiece la fiesta, amigos!